El primer día de la semana se activa con la mejor música. Variado, movido, interactivo y diferente. Así es nuestro sonido. Radio Amanecer presenta Conexión Dominical. Que suena como tú. Eso es para que cojan nivel. Ya empiezo entonces en serio.、Oh、El primer día de la semana se activa con la mejor música.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 Sigue tu sonido. Sigue tu sonido. Vota por, tu stas... Vota por tus o t artistas p o u s a r t de preferencia. Sigue tu sonido. Vota por tus... Ar... Vota por tus artistas de preferencia. Sigue tu sonido. Exclusivo en tu Dial. La música de siempre en Conexión Dominical. Exclusivo en tu dial. La música fuera de serie, favorita de multitudes, sonido espectacular. La música fuera de serie, favorita de multitudes, sonido espectacular. ¿Quién canta? ¿Quién canta? ¿Quién canta? ¿Quién canta? ¿Quién canta? ¿Quién canta? ¿Quién canta? ¿Quién canta? ¿Quién canta? Lo más fresco en producción musical. Lo más fresco en producción más m s en c u i Aquí l a están los éxitos musicales. Lo más fresco en producción musical. Lo más f r e s c o e n p los éxitos musicales. Aquí t á n Los éxitos musicales. Un momento para el bolero. Un momento para el bolero. FM Romántica. FM Romántica. FM Romántica. FM Romántica. FM Romántica. FM FM Romántica. FM Romántica. FM Romántica. FM Romántica. En tu discoteca dominical, efemérides musicales. En tu discoteca dominical, efemérides musicales. Aquí te regalamos tu música. Si nos llamas al 3362-2319, te complacemos con tu tema de preferencia. Aquí a te e r g Línea musical. Tu sonido en nuestra frecuencia. Línea musical. El piquete de hoy te lo presento. Escuchas conexión dominical que suena como tú. Escuchas conexión dominical que suena como tú. Escuchas conexión dominical que suena como tú. Conexión dominical. Conexión dominical. Conexión dominical. Conexión dominical. La discoteca en las tardes de domingo. Conexión dominical. La discoteca en las tardes. La discoteca en las tardes de domingo. Conexión dominical. Más y más música. Más y más música. El mega musical por los sonidos. Uno, dos y tres. Más y más música. El mega recorrido musical por los sonidos de siempre. El mega recorrido musical por los sonidos. Uno, dos y tres. El mega recorrido musical por los sonidos de siempre. Conexión Dominical. Más y más música. El mega recorrido musical por. Musicar. Más y más música. El mega recorrido musical por los sonidos de siempre. Conexión Dominical. Este verano 2022 refresca tu frecuencia con nosotros. Conexión Dominical. Haz que la tarde suene como tú. Haz que la tarde s u e n e como tú. Haz que la tarde suene como tú. En los 96.9 y 94.1 de la FM, un tiempo de buena música en conexión dominical. Seguimos con más. Seguimos con más. Seguimos con más. En los 99.6. En los 96.9 y 94.1 de la FM, en los y de los la 96.9 94.1 y FM, un sonido de buena música en Conexión Dominical. Seguimos con más. Justo a las 4 y 30, todos los domingos de tu verano 2022, Conexión Dominical, un proyecto que cuenta contigo. Justo a las 4 y 30, todos los domingos de tu verano 2022, Conexión Dominical. Un proyecto que cuenta contigo. Es muy fácil conectar con nosotros. Puedes escucharnos desde cualquier parte. Vive una tarde de sonidos con. 1, 2 y 3. Vive una tarde de sonidos en Conexión Dominical. Radio Amanecer, hace cada estación del año especial. Quédate en sintonía y súmate a la manera que eligen todos para pasarla bien. Comparte con nosotros un verano 2022 con la mejor onda. Comparte con nosotros. Comparte. Comparte con nosotros un verano 2022 con la mejor onda.